Joder, qué puta mierda de radio, tío. Todo Radio Fórmula, macho. Pincha la Irola, tío. 107.5. y Sidunak, ortua arenal de Iskutua. Saga tus raíces y déjame vegetar. Bienvenido a un nuevo a, entrega De programa radiofónico De Barakki Biziduna, boludo Erritik zear egindako Ibilbide batek arkeztu dit Rio Gallegos Aise, euri eta hotxitxelak Besterik aurkie ezin daiteken Lurralde honi, tierra del fuego De hitzea Naiko ironikoa dela pentsatzen dut. Okotza chamarra barruen sartute dekot. Biluzik dagoen asaltati bakoitzak tiba aurratzek Milla izan, izango banitu bezala sentituen bai ditut. besala sentito en cielo. Erreka batera inguratu naizenean, animalei bitxi batek Beregenatu eindu ni reta osoa. Isanere castorea kiesdira vertoco animalia autóctonuak. Egora onek ni de ausnár ketasakóneta murgil dunau. Castorea coloni sasióaren i cur garviada. Colonike carryba isí tuisten euren asalekin dirúa giteko asmos. Amar Milla Urtés visi sandirá llamana eta ona tribuak lural de auetan. Naar het nasita invasio meachu ugarisan millas orchiron dairuro etamarre courtean, Arena ezagutuko zuten. Urte Urteonetan, Trenbideak, patagonia, eta, Buenos Aires, lotu zituen. Eta, e, oneke carrico suen, indigenaren indigenen, sabachea, eta, lurrel, lurraldeen bereganatzea ekarriko zuen suen, agente ori, Berton Gouverneuren ones latifundistak armatu eta, paramilitarre eta pr paramilitarrekin propie etap propieta de privatu arenes indigenei. O dolariekien zuten leksioa alegia. Propietarioek ardia sien dekien bete kosu ten luraldea. O rekeskula bearra areagotu suen. Soldate talan Kondizio honen promesek, Europea rugar erakarri zituen Buenos Aires etik. Baina hoi bezala, la, langileria kondizio ezin txarragoetan bizitzera bertzen behar, zituen jabegoak. Inkonformitate gironek, gataskaren urbiltasuna agerian usten zuen. Te kanto badeando el rio, Madre roca, padre ziero. Europa Tikitoritako hainbat Anarchistek, Sperienchak Lagundurik, Organis Asiuta con Ciencia Politico Axusatus Suten, Lankidengan, Autonomo Axortus. Greba Rabilis, Jabeo Aren contraco Presio e Erepresio Militarisatu Bat, Isan Suten Vueltan. Tencio oso Askarcio Joan Esgora, Nasio lendakaria Lenda Caria, Hipólito Irigoyenek, Verak, bitark de Karibesala, Aritu Sen, Vibando en Artean. Patagonia, Conlena, adostasun labora Laboral, Burutus Arte. Jabegoak, Languilleria en Skaera, Bachu Conartu Bearis, en Situ en Retraco. En el idioma puro. Acordearenostean, Tenciuak, Veraginsu en Navarneki. Apro Aprovechatus, proprietario eke Kins Armatu e Yekin Sieten. Polícia eta, Liga Patriótica y Seneco, tal de fasciste kim batera. Era el que tas tal de propaganda lan andia egin sute en Buenos Aires en Patagonia anarquisten escutan segó laren arena que tapean. Propaganda onec govenue eta charrico embajada que era carrisitue en Aldera. Aliancha onec bare la corona la en Rio Gallegos orden publico a Berés archeco as Zandunerijak eta infanteria, ...ikarra gerrizko sarraskia brutu zuen irean. Mieta boste unhildako La lengileria dengane chipena sortu zuen onek. Antonio Soto. anarquista España arbatek, Greba Jarretxaren alde egin zuen J.K. Sois obreros. Sois trabajadores. Seguid con la huelga. Triunfad definitivamente para conformaros... ...con una nueva sociedad. Donde no haya pobres ni ricos donde no haya armas donde no haya uniformes donde haya alegría respeto por el ser humano donde nadie se tenga que arrodillar ante ninguna sotana ni ningún mandón alere bere proposamenak kalegin zuen eta bakelkarrisketen aldeko e hartu zen sotolo chaturik chillera jonsen. yo no soy carne para echársela a los perros si es para pelear me quedo ...pero los compañeros no quieren pelear. Beda zen, bizitik bakarra. Beste de nak, vaak tirokatuak izan aan Quedando siempre de gu, libre, 5 jaar libre campaña au eh supremoak eh audiencia de internationale eh in de, in de, libre campaña au aspaldia Fiscal is een imputatie. we een moment dat we hebben, we hebben moment dat een dat Eta bueno, hori, mantentzea adi, mobilisatioetara, se laster gertatuko da, egun batetik bestera, eta asistu bizian. Taure gure daure agitazioarik eze gote, Asi que adi mobilisatioetara, eta animatu. Seguro egen jarduera politiko gaitik, daude espertzea tzeko riskuen. Kando se desploma la nevada Y cantan los vientos en tus grietas Bueno, eh, tenemos que recordar un suceso importante Que se ha dado hace un par de semanas El 13 de abril, justo el día antes de la República Valga la casualidad Que el señor y papa de la palabra Eduardo Galeano nos ha dejado Y bueno, creo que, que hay que recordar un poco... Eh, bien lo que ha escrito este hombre, hay que leer y hay que recordarlo porque ha sido un auténtico filósofo del siglo XXI con ideas bastante, bastante fuertes, bastante renovadoras. Y bueno, yo quería eh, mentar un poquito eh, pues uno de sus libros que es eh, Las venas abiertas de América Latina. Eh, importante libro donde hay una, se hace una reflexión ...bastante potente de lo que fue la colonización... ...sobre todo española de, de América Latina... Eh, ...y bueno, eh, también quería traer a la memoria... ...pues una de sus frases, ¿no?... ...porque este hombre si, si por algo se conoce... ...sobre todo ahora con las redes sociales y tal... ...es con, por sus frases cortas y, y a la vez... ...de reflexión muy profunda, ¿no?... ...y aquí he encontrado una frase que, que me ha gustado mucho... ...que viene al hilo un poco de... ...resumiendo lo que es eh, su su libro de las venas abiertas, que dice así. Cuando vinieron, nosotros teníamos la tierra y ellos la Biblia. Nos dijeron, cerrad los ojos y rezad. Cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros la Biblia. Ik ben benieuwd wat ik al heb. Ik benieuwd wat ik al heb. Ik benieuwd wat ik al heb. Ik benieuwd wat ik al heb. Ik benieuwd wat ik retracasaría, el Ik benieuwd wat ik al heb. Ik benieuwd anganean, ik al heb. Ik benieuwd wat ik al heb. Ik benieuwd wat astetan, al heb. Ik benieuwd O sea, que ves este Vestevari va así más, así cogara. Codicia. Cavando para montar un cerco que separa mi terreno de mis vecinos, encontré, enterrado en el jardín, un viejo cofre lleno de monedas de oro. A mí no me interesó por la riqueza, sino por lo extraño del hallazgo. Nunca he sido ambicioso y no me importan de demasiado los bienes materiales. Después de desenterrar el cofre, saqué las monedas y las, y las lustré. Estaban tan sucias y herrumbrosas las pobres. Mientras las apilaba sobre mi mesa ordenadamente... Las fui contando Constituían una verdadera fortuna Solo por pasar el tiempo Empecé a imaginarme Todas las cosas que podría comprar con ellas Pensaba en lo contento que podría Un codicioso que topara con semejante tesoro Por suerte, por suerte, no era mi caso Hoy ha venido un señor a reclamar las monedas Era mi vecino Pretendía sostener el muy miserable que las monedas las había enterrado su abuelo y que por lo tanto le pertenecían. Me fastidió tanto que lo maté. Si no lo hubiera visto tan desesperado por tenerlas, se las habría dado. Porque si hay algo que a mí no me importa son las cosas que se compran con dinero. Pero eso sí, no soporto las personas codiciosas. Ladies and gentlemen, Aztecos Retraca Sarín Agusiaren y Davos Lea... Para los normales, sí, para la, para la gente normal y todos los que pretenden serlo. Para todos esos que se esfuerzan en encajar en ese molde de normalidad que nos impone el capitalismo, por lo que implica ser normal en esta sociedad, porque no todos somos normales, hay que esforzarse en serlo. Ser normal supone ver con normalidad que cuatro desalmados dicten reformas laborales que conllevan el despido masivo de trabajadores empujándolos a la pobreza. Que sea normal que reformas sanitarias supongan la desatención de miles de enfermos que les empuje a una supervivencia diaria, Ver normal que estos desgraciados dicten leyes y normas sin tener en cuenta las necesidades del pueblo. Ser normal supone aceptar las injusticias y agachar la cabeza para que no te la apartan. Pa no Ser normal supone preocuparte más de lo que le pasa al Atlético que por lo que le pasa a sus vecinos. Ser normal supone atenerse a unas normas de comportamiento que permita que su avaricia siga destruyendo el libre pensamiento y lo diferente, para que esta mierda se perpetúe en los siglos. Cuanto más cuenta me doy de lo que supone ser normal y pertenecer a esa masa homogénea de pensamiento, más me reafirmo en mi anormalidad, y más contento estoy de ser un puto anormal que hace las cosas de una forma extraña y peculiar, porque lo normal me aburre y me quema. Y la normalidad me da la esperanza de poder encontrar con algo extraordinario que me arranque una sonrisa para poder combatir a la masa gris. El dat ik aan het begin van de uur zal En dat Serie aan jij jij ta konas, schoolachtig ook iets ona. todas. Ik pastore carretero, basoa de bearleku ve arleku, pagado i acceptar la ra, Valle calle con musique ani zenbete kein gure jantza de Dakarren, mundu karren mundo barriella franzea eita gatsa eta gurea nurre berdea piños ku tortizun balza diru gosea asesina da karren empatzulatza Euskaldun kaldu noleges raar, die brevazoeet daar raar. E kin z'n susená, bij yo z'n kagintan doestená. E kin z'n susená, bij yo Yo ratou de jumba videa. Moderniteit adalasta la capital axera diño axera canino ala aldea nona son diño. O país sin miserúe, vaya libre. Te baino, en een raak mis dat u te baño en no su eik u zik om die ook aan hem beloon ik het het te Elzena kin je bagnon, pospolo azarago, elscaldunon legge libre vaso het alarak. Ekin z'a susena, zenaar, bio z'a kain tandostena. Ekin z'a Zusena, bij ons aan de kant dan doosten na. den kirtena, als tu het videa. In deakos, eh? Eta, dan is pijn U S R. Kan het Je hoeft het Ik kan De niet. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik kan niet. kan Ik wat je niet, niet, Eh, maar ja, wat je niet, er is ook nog niet meer. I, als je jij zegt dat, i, ik zie ook dat ja, zei als je nou iemand benieuwd, wat voor soort werk? Blij is. Dat is daar heel hard. Er zijn nog niet, niet meer. Basco, Mhm. het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. het. het. het. het. het. het. het. het. het. het. het. het. het. het. het. het. het. het. het. het. het. het. het. het. ¿Y la gente como ha visto los pines? ¿Bien o mal? No, ya ya... Pues, da igual, porque se está acabando todo. Sí. Pero lo primero, bueno, se le querían sí. mucho más. Ajá. Sí. sí. Aquí se luchó mucho para parar. Para desparar, una barra ¿Para para se pararon, se ganado. Ah, sí. Aquí el único pueblo que luchó por por más. El monte sí. era... Sí. Ah, sí. Desde que, desde que se acaba del monte Todo. Eh, los potros, las Ajá. vacas, en la monte, las ovejas las cabras ¿Todo? Aquí se comió el monte. Bueno, en chule, we hebben een monograaf gegeven aan tal bategas. We hebben een Dragon Dynamic. We hebben een een Dragon Dynamic. We hebben een Dragon Dynamic. We hebben een Pas op de Da Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. da. is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. dopamina is goed eta bueno ba apurrte sensas eh placer placerra sensazio bat emoten da bien, ezta? La bueno ba eh orre sortxean dau ba ba placer horren bilaketa continuo bat, ez? No, ordenan sanleikegu, asunto es dire la substancia, qué tal? Sino or, orrein substancia nedorren, axinoan eh reperkusioa gure gorputzake sortxan deuen, ez? Bai, eh da sanleike begaurkoguinian eh arasorik anditzena igual izan leike eh tenga beco eh insatisfacción, sensación de que no de con la gente que está. Solo ser eh tenga de que ¿está? Consumir. Vai, vai consumismo as se, se discusion dia de co, Ni ni usted era bat susenki, o sea, Consumís mala, Erequine, Sericus y Aocala. Va, y con un montón de promesas que no cumples en consumas lo que consumas, ¿no? Sí, yo leí una vez que ponía uno en un libro que ponía algo así como que el ser humano, desde que tiene un poco sus eh, necesidades cubiertas, quiero decir, el ser humano como ser necesita eh, babesa, eh, janaria, eta. Ubalqueta. Va, y ubalqueta, va, Va, oridad, ¿al qué tal? ¿Abesa, ta. tal y ¿Al ta, Entonces, claro, desde que en una sociedad se, se crea eso, ya desde un principio, todo dado, el ser humano como que tiende a, a, a querer sentirse realizado de una forma un poco eh, desesperada, ¿no? Sí, de hecho la construcción de la propia personalidad eh, se da en base a, al consumo, ¿no? Eh, bueno, pues... De eh, la capacidad de consumo, ¿no? Sí, bueno, de la capacidad de consumo. Al final las, cosa, las cosas te, te definen, ¿no? Como no nos has pasado nunca hablando... Oye, ¿conoces a Iñaki? ¿Qué Iñaki? Pues el del BMW. Y ya el, eh, esa cosa le define. Sí, sí. Le, le identifica de alguna manera, sí. ¿no? Sí, no sé, yo creo que eso es bastante nuevo en, en, ¿no? en... Hombre, yo creo que lo que tiene el capitalismo es que... Hay tantas promesas en el aire, ¿no? Eh, que hagas lo que hagas, no se cumplen, no, no, no las satisfaces nunca, hagas lo que hagas... Te pero la, a prom que... la promesa es que, la, que las vas a satisfacer sí, cuando consumas. Sí, pero claro. la, la, la realidad es que no. Entonces yo creo que ahí con esta frustración al final se busca una satisfacción de un montón de promesas que no son factibles re realizarlas en este sistema. Entonces pues tendemos a buscar desesperadamente con lo que sea sí. eh, esa satisfacción. ¿no? Entonces siempre como esto también hay a nuestra disposición un montón de cosas, pues de alguna manera conseguimos Hay unas semisatisfacciones por reacciones en nuestro cuerpo, de hormonas, básicamente, y pues nada, nos enganchamos a ese subidón de hormonas y pues sí, hacemos lo que sea. Las ¿no? cosas que nos dan placer han cambiado en el tiempo, digo, claro. con las generaciones, ¿no? Eh, quizás antes el placer te lo daba un trabajo bien hecho, un sacrificio bien, bien, bien, eh, pues bien eh, direccionado, pero hoy en día quizás los valores son el. La fama, el dinero, el no sé qué... O sea, son, son valores que, que, cre que van a crear insatisfacción, porque nunca va a ser suficiente, ¿no? Incluso tener un cuerpo perfecto, ¿no? Sí. O sea, la gente tiene necesidades... Sí, de hecho, sí, tener pero... un cuerpo perfecto es una salvajada. Sí, no, sí, de hecho, ahora ya pasando ya un poco ahí de la generalidad, un poco ya, pues esto, vamos a echarnos unos descojonos aquí, ¿no? Con unas ciertas adicciones... Hemos traído una lista de adiciones Pues que podemos conocer todos O a ciertas cosas ¿no? Que bueno, nos pueden parecer más lógicas y así Lo luego hemos traído una lista también de unas adiciones Ya un poco más, más raretas Así pues porque ya sabemos que aquí La peña se le va un poco la olla Pues bueno, tiende ya a Cuando ya no te es suficiente lo, lo oficial Pues ya te, te dedicas a, a investigar Y más de, sí, ¿no? Viniendo, de la adicción, ¿no? Viniendo con el premio Retraga que hemos dado Pues sí. peña que sale del molde, ¿no? A, a mí me encanta, ¿eh? A mí me, molde, encanta, sí. a mí me encanta, a mí me encanta Bueno, bueno, a vamos ver, vamos a empezar ahí con, con dale, algunas. Dale. Bueno, lete por ahí. Le doy yo, le doy yo a una. Dale, dale. Es que es una que acabo de ver y Te me encanta. Te veo preparadísimo, dale para la... Beber desodorantes ambientales. <risa> vale, debe ser una pava solo, bueno, ¿eh? Normalmente la gente se limpia los dientes para tener buen aliento, ¿no? <risa> pues es una mujer que se rocía el contenido del envase en su boca hasta 50 veces al día. <risa> o sea, utiliza, es un caso concreto. Y, y utiliza sí, sí. cerca de 20 botellas a la semana, ¿bien? No, yo creo que esto es... Eh, a la peña pues esta, yo creo que lo del alcoholismo se puede ir por ahí no hay la peña que le mola beber alcohol o sea y ponerse ciega y yo creo que a esta pava pues no le mola el alcohol y dice qué cojones a ver, pero, yo quiero tener un aliento guapo no haya un cubata cerdo ahí toda la boca pastosa pues me he hecho ambientador ahí no por lo menos que me deje un buen aliento eh, quién fue el primero que probó la cerveza esta, esta pava igual ha hecho una, un puto descubrimiento igual es una maravilla yo voy a probar en casa ¿Por qué está? Pues eso, que por accident accidentalmente lo probó y le encantó su sabor. Mm, y, y dice, no. es de Missouri, qué raro, es americana, que su sabor favorito es sábanas frescas. ¡Ay, ay! ¡Joder! Pasa que tiene que ser también un vicio caro, ¿no? También, supongo, porque... Joder. No sé, no te compras la gente normal, Joder, vamos a decir al final... Sí, pero si lo utilizas 50 veces al día... Ah, bueno, sí. Bueno, sí, claro. Al claro, final, Yo creo que son caras todas las adiciones, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Porque como es una adicción y no puedes parar, o sea, por muy barata que sea tu adición, como la hagas muchísimas veces, pues ya no es tan barata, ¿no? no sí, luego quizás que hay otras que el coste no es dinero, sino por ejemplo, eh, comerse el pelo. O sea, te quedas <ríe> sin pelo. <¿sabes? ríe> claro, o sea, la adicción de comerse el pelo. Pero eso tiene nombre, ¿no? ¿Dónde, dónde lo he visto yo? Sí, eso... es... Eh, Tricofilia. Eh, Tricotomanía Tricotomanía Se llama esta adicción Y parece ser que es muy común O sea, parece ser que es bastante sí, común Sí, yo conozco a... Cuando estaba en EGB eh, Alguno de mi clase tenía Y, sí, joder, eh. se le quedaba toda la frente O sea, claro. se le quedaba toda la frente sí. sin pelo, tío sí, Hostia, sí. Eh, ¿Nuestra cuadrilla puede tener esto? ¿O es otro rollo lo que tienen? porque es que andan un poco ahí justos. No sé, pero debe ser... Alopecia <risa> pe... igual, ¿no? No sé, lo tío. Ya. Sí, pero <risa> debe ser eh, fruto de los nervios, ¿no? Pues sí. si al final el juego, el juego, el juego, pues tal... Pues... No, a ver, eh, todo el mundo... Ha... No sé si habéis masticado la raíz de un pelo. No, no. Sí, es... Es sí, curioso. O sea, sí, a mí historia, yo no solo no. quiero decir que a mí la sensación de pelo en la boca me da bastante para atrás. Pero... Ah, sí. no, no ah, es, amigo. O sea, es, es como no, masticar el bueno. folículo, ¿no? El, lo que es el folículo del final. Eso es, como... es el folículo. No sé, folículo. No, tengo, no, no, no tengo esta adicción. ¿Sabes bueno. cómo suena un pelo que cae? Como... <risa> bueno. Es sutil. Y un pelo de, que no cae. Nuestro amigo Chamizo, que está un, en la mesa. Y un pelo que no cae. ¿Cómo? <risa> Así. <risa> bueno, bien. a ver, venga, ve este bate. Bueno, Mira, yo, yo tengo aquí una que no sé si se puede llamar adicción, pero el tío se autodenomina así que tiene una adicción. Eh, no sé, se nos ha colado por ahí. Es, eh, obsesión por los funerales. Aquí hay un nota que tiene 20 años que dice que desde que se murió su viejo, pues que no puede parar de ir a funerales. O sea, que el tío, de hecho, se despierta las mañanas y lo primero que hace es ver la lista de funerales que hay pues para poder acudir a ellos y que le crea una sensación ahí de ir allí y que no puede parar. Pero eso es un poco antinatural, ¿no? O sea, este tiene un hecho traumático y busca repetirlo continuamente? No lo oh. sé, no lo entiendo, tío. Eh, no. Bueno, se crea, yo creo, en los funerales un ambiente ahí de guapo, ahí de... No sé, hermano. A mí es amiga. muy turbio, tío. ¿Guapo? Igual, es, igual es emo. ¿Sabe? ¿Sabes qué ¿sabes que es importante en, eso, en estos casos? Eh, se, suele, se suele decir que lo más importante para superar es el, es el duelo. Ese es el momento en que haces, eh, terminas el duelo y, por lo tanto, lo, digamos que lo superas sentimentalmente. Por eso las familias que yeah. no encuentran a sus muertos o lo que sea, lo sufren tanto, porque no tienen la capacidad de enterrarlo y de hacer yeah. el... El hecho psicológico de hacer de el superar, duelo. ¿no? Claro, sí. de superarlo. Y este que le ha dado es adicto al subidón de superarlo, eh, ¿no? Parece que lo del duelo se le ha quedado Empe en bucle. en la em cabeza. Empezó a duelo y se ha ido de las sí, manos, ¿no? Sí. A... Yo, yo creo que le pegó tanto subidón superarlo que va ahí al entierro a los colegas y como al día siguiente ya no le importa y dice qué guapo, tío, lo he superado ¿eh? ¿no sabes? ¿eh? Y le pega todo el subidón, ¿eh? o alguna de esas tiene que ser, ¿no? Porque sí, no sé. o sea te quiero decir, porque al final, si es una reacción al cuerpo, algo le tiene que reaccionar en el cuerpo, algo, o sea, su cuerpo tiene que segregar endorfinas, sí. ya que cuando está allí sentado allí, ¿no? Igual le pone el incienso, yo qué sé, tío. No sé, es un poco raro, de verdad. Bueno, y eh, pues aquí tenemos eh, pues otra que es que es un poco... Eh, que deriva un poco del, del, del hecho de la obsesión estética, ¿no? Y es le, la adicción a broncearse. O sea, la típica gente que ves que la piel está tostadísima, arrugadísima, que ya te has pasado y no sé, es como, te da un poco rollo, ¿no? Ese color con la piel arrugada y tal. Es que yo creo que esto y lo de... puede ir muy relacionado con lo del culto al cuerpo, ¿no? Obsesiones ya que vienen de ahí, ¿no? De... De obsesiones ya, pues eso, del de, de ejercicio, de sí, tener estéticas. un cuerpo, sí, de estética, de culto al cuerpo, y que ya desvarían igual en una de estas ramas, ¿no? Como la peña que tiene igual a la cirugía estética. Sí, pero bueno, eh, eh, diversos estudios han ...han, han dictaminado que la luz ultravioleta eh, en la piel produce endorfinas. O sea que no viene de la nada, ¿no? Ya. Yeah. O sea, aparte de, de generar su propia satisfacción, el hecho de exponerse y tal. Eh, también hay un proceso químico, ¿no? Que, sí, pues que sí. igual que el deporte, ¿no? El sí, deporte pero bueno, en sí ver, también si yo genera Yo, como una maratón, no voy, a, no voy a disfrutar. <risa> Eso de lo claro. Hombre, yo Ay, creo que sí disfrutan los que corren la maratón. Sí. Menos los últimos, no sé, 100 kilómetros. Yo creo que disfruta más el último 100. que el primero. Que disfruta más el último que el primero Sí, porque el último suele ir ahí a ver si la acabo Y el primero tiene con la presión de a ver si gano Y tal, ¿no? Entonces ya entra ah, la competitividad Y la élite y así, ¿no? Como que ya la presión, ¿no? Digo yo, ¿eh? No lo sé, yo no voy a correr una maratón en mi vida <risa> <O> sea, <risa> <risa> eh, No sé, por muchas endorfinas Yo suelo ir a correr de vez en cuando Bastante menos bastante menos Tiempo y distancia Y bueno, sí, las endorfinas están bien, un ratito O sea, yo creo que a partir de ese ratito Yo ya de endorfinas, olvídate Sí, pero si es verdad que el cuerpo como que a veces te pide, ¿no? Sí, cuando sí. Cuando hace tiempo que no haces, echas en falta ahí, yo qué sé. Sí, eh, sí. La yo, dosis yo, de mi, endorfina, yo, es así. Mi, es, mi es pura química. Mi experiencia personal es que la última que corrí fue en Cucucha, ¿sabes? Y fue un momento muy guapo, pero de, de, no lo he vuelto a repetir, la verdad. O sea, que estás bueno, entrenado, ¿no? Eh, ent estás entrenado. Estoy entrenadísimo. Perfecto. Bueno, a ver, vamos a seguir. Una adicción a comer goma espuma, ¿vale? vale eh, Adele... Una chica es una mujer que no puede dejar de comer la goma de espuma que viene dentro de las almohadas. Ahí la tienes. Este es el terror de todos los peluches y todos los muñequitos. Esto los de goma espuma, están acojonados. Ya sé por qué dejaron de hacer el programa. Se encontraron con esta, se comió los muñecos y a tomar por culo goma espuma. Ya, pero imagínate el primer momento que le coge el gusto a la goma espuma. Alucino. ¿Cómo ha pasado eso, no? Que no venga la Irola que nos deja sin micros, chaval. <risa> <risa> Ostras, lo, dormirá mal, ¿no? Porque las, todas las almohadas son planas. Yo te digo, mira, el producto de su edición es capaz de comerse más de una almohada al día. Venga Venga ya. Venga ya. Más de una buena día. Además, su obsesión la hace llevar pedacitos de goma espuma en su cartera para luego ingerirlos. Joder, ¿Sabes los gatos cuando se lamen y eso, pues se sí. le hacen bolas en el estómago? Esta tendrá, no sé... Un 4x4, un ¿no? no, sí, no sé. Una Alucina, bola de 4x4. Yo cuatro. que tengo malas gestiones no con el chorizo, ya con la goma espuma, no ni no. te encuentras. Esta es una afiliada al Almax o algo así, ¿no? O sea, vamos, chaval manzanillas por un tubo, Venga. no sé. Igual lo absorbe la goma espuma, ¿eh? yo qué sé. Eso sí, yo creo que tienes que poner ahí, tumbarte encima de ella y tienes el monte un <risa> cómoda, ¿no? Yo creo. Que <risa> caga, muñeco, de goma espuma. Bueno, a Cabe ver, voy a, voy a decir algo más gore. Venga. Algo más gore, para darle un poco pic, picante a esto. Bueno, pues se da el caso, se da un caso de una persona que, que tuvo adicción a comer cenizas humanas. Y la historia es que, pues, eh, una mujer eh, cuyo marido murió Y fue cremado. Y bueno, pues, eh, pues eh, parece ser que ella no lo superó bien, tal. Y llevaba el féretro pues, con ella a todos los lados. Y accident accident accidentalmente parece ser que metió los dedos y se los metió a la boca y le gustó. Y pues eso, desde entonces... Pues, eh, se hace con la caos con su marido. Si Oye, se yo... come medio kilo de restos humanos en forma de polvo, <risa> que no sé de dónde lo sacará. Que eso no, se lo, lo tendrá tira. que decir a, a un juez. Yo sé Pero... que buah, chaval, esta, yo lo veía más factible que comer, yo pensaba igual se hacía filetes. <risa> ¿No? Unos tiritos de unos tiritos de muerto, ay, ¿no? O sea, ahí como que no sé, vas con todo el este, vuelcas ahí ¿Qué queréis, ahí para toda la peña, no, ay, no te cortas nunca, ¿eh? no sabes, pim pam pim bam, ay. Uah, chaval un tiroteo del copón, Venga, no lo ya sé. está picado y todo. Hijo, ya te digo, no sé. Mm. Bien, yo tengo otra también bastante Dale. curioso, ¿eh? que es de comer piedras. ¿Vale? Ay, ay. derecha Windener ¿eh? de 45 años de edad lleva comiendo piedras los últimos 20 años de su vida. Vale, se estima que habrá ingerido unos 1.360 kilogramos de piedras. Hasta las piscinas no se acerca. Pero debe, eso debe de haber con una especie de, no sé cómo decirlo, cultura o una especie de, ¿por qué? A comer piedras. Sí, porque porque ya lo había oído antes. Debe haber con una especie de razón eh, por la que comen y o sea no es porque Pues como la mujer esta que se ha metido las cenizas humanas a la boca O sea, debe, debe haber una razón de por qué comen las piedras porque... Me, Las palomas comen piedras para hacer la digestión, ¿sabes? Pero no te no la no, Pero yo tenía, tenía, tenía oído que era la arcilla O sea, no son no, no, las, no. los cantos rodados de los ríos No, no, no, aquí pone sí, piedras sí, sí, piedra, Y piedra. además, ¿sabes? Especifica que le gusta más comer aquellas que ya han sido picadas o en adoquines Hombre, sí. para, tra Uy, para tragarla de eh, guay. Además, sí. le gustan los adoquines. Como vaya a Lisboa, flipan, les levanta todos los suelos. Uh -huh. Ahí está. Es pero, ¿cómo, las, ¿cómo se las come? Ver, la supongo es... que por la boca. Sí, sí pero, ¿las chupa? ¿Las desgasta o.? Yo creo que se las tragará, ¿no? yo, yo creo que tragar, ver, ¿eh? Ver, sí, porque, porque, eso, porque, eso, porque, eso, porque eso en filete es mal. Eso tiene ah. que rascar que vamos. O las cogerá pequeñas o las picará, supongo. Claro, hombre. No creo que se meta ahí una baldosa de Bilbao ahí del tiro. Eso lo sé. A ver, hay otro parecido bueno, a ¿Que ¿Esta pava que ¿Nadar? No, ¿no? O no, se sea, ve. ¿esta segunda? ¿O cómo va esto? Está de submarino, va ah, por el a fondo es <risa> Estaba andando va, va un poco al hilo que decía Olea Que es eh, geofagia Que es comer tierra Entonces eh, debe haber peña Que lo come porque Absorbe fósforo y azufre de la tierra mm. Ay, Y luego mirada, es... otra peña Que lo hace por Tema cultural O sea, rollo, eh, no sé, ahí, la madre tierra y. Ah. Hombre, lo de la tierra, o sea, al final los, muchos bichos chupan piedras y cosas sí. así para conseguir. Y sí, las vacas, eh, para llegar sí, a, a esa cabras, dosis de, de sales minerales, sí, chupan sí, las piedras. Y las cabras las también, cabras. por ejemplo, entonces, y los pollos también, sí. y. Eh, no sé, los perros también mastican piedras, o sea, sí. yo entiendo que habrá un punto de. de ¿qué sé, yo qué sé, yo veo que comer tierra malo no va a ser, eso fijo. O sea, ver, así. Eh, Tampoco Pero, tío, veo mucho de bueno. Mm, bueno yo bueno. tampoco. O sea, yo ahora un pinchito te puedes comer, ¿no? Claro. O sea, me, imagino, de... me imagino que no te sacarán un plato hondo con una cuchara, ¿no sabes? Una cucharadita. Que Hasta que te ver, acabes espera. esto, no te levantas. A ver, no es lo ¿no? mismo. Tú, imagina, tú imagínate un platito de, de fango del Delta, del Nilo, ¿no sabes? Eso o tiene que estar bien presentadito. Eso, no, una cucharadita, tipo de estos de última ah, cocina. De Pinchopote, de estos. De ¿no? new cosine, o sea, ah, te sí? ponen una cucharadita. A ver, con un poquito de que no es lo mismo que un kebab de tierra, que es yo, yo tierra como, ¿eh? porque como de la huerta saco ahí, no soy muy hábil limpiando, pues al final ya sabes, en la ensalada... Ahí siempre la, cras, cras, cras, cras, o sea, ahí eh, la eh, Cultural, cultural, no sé, es porque... No si la edición fuera más la verdad que este tío tendría muy jodido para gestionar su propia huerta, ¿sabes? Porque se acabaría ya con la tierra pues, fértil este tío, sí, tiene en un que momento. está con bueyes cada dos semanas. yo te digo. Y traído de otro sitio. Otra venga otra bueno pues eh, pues este este esta adicción es como cada día cada día está más en alza no y es el de tatuarse no eh, ahora cada vez también se busca mu mucho más una, una la marca personal no nunca mejor dicho en el en ese eh, en esa ideología eh, económica consumista eh, la marca o sea tú hacerte una marca personal de ti mismo no y eso pues eh, pues parece ser que Que, que el cuerpo libera endorfinas y en respuesta al dolor. En este caso, de la, de la aguja. Y bueno, pues esa, esa, esa barrera entre el dolor y el placer. De hecho, cuando, yo tengo tatuaje y cuando me lo hice y aparecí por el barrio, un señor mayor eh, me vio y me echó una bronca que me dijo que, que los tatuajes eran... Era, bueno, que antes siempre los llevaba la gentuza. La gentuza me refiero a, a los picoletos... A los nacionales, a los militares... O sea, era, era un poco identificativo de, de esa gentuza, de ¿no? De los malotes. Sí, y me dijo, pues eh, mira ahora lo fácil que te pueden identificar. Y dije, joder, ya te digo. Bueno, Lo, si lo que... identificable que eres, ¿verdad? Si te estrellas por ahí o, y encuentran tu cadáver, bueno, así te pueden reconocer. <risa> bueno, a mí me da, miedo, me da miedo que me puedan reconocer por otra forma, que puede ser más probable, pero... Bueno, eh, aquí, aparte de estas adicciones, también no olvidéis que pues, también están las adicciones típicas, ¿no? Que ahí están todos... No sé por qué, cuando pones hay adicciones, hay las 10 adicciones más comunes, todas tienen que ver con sustancias. Y aparte del alcohol, el tabaco, drogas de distinto índole, la ludopatía, los desórdenes alimenticios, ¿no? Eh, algo muy... Muy contemporáneo es la adicción a las tecnologías ¿No? O sea que eso también Bueno, ya cambiando de índole un poco ya más seria O sea que es una adicción además muy moderna En la que tampoco sabemos muy bien Los estragos que puede hacer, ¿no? Tanto el móvil, eh, los videojuegos eh... Sí, la dependencia A las pantallas, ¿no? Sí, a tener, que a tener el último modelo Buscar la modelo, pantalla sí. continuamente, ¿no? Sí, eh, a, a o tener... la pantalla que tienes en el bolsillo la del ordenador, la de la tele hmm. Bueno, esa adicción la tenemos eh, Sí, sí, sí, sí. Sí, claro. adicción... O sea, muchos tenemos una dependencia, o sea, cierta dependencia en el tema social, ¿no? O sea, de comunicarte y tal, pero luego otra cosa es la adicción, ¿no? O sea, que salga un videojuego y hagas cola dos días para tenerlo el primero... O sea, que salga la PlayStation y estén ahí cinco frikis pegándose para ver quién se la compra primero. O sea, bah, yo, bueno. no, yo no creo que haya que irse tan lejos. O sea, yo, por ejemplo, que estudio magistericha, a veces hacemos presentaciones y hay una compañera, o si se puede llamar compañera, bueno, me cae muy bien, la verdad, para que de clase, ¿vale? que sale a hacer las presentaciones incluso con el móvil. Vale, y está ahí como de skakis, haciendo como de skakis, pero joder, hijo mía, si estás en ante 70 personas, te está viendo todo el mundo. Sí, yo he visto a gente ponerse muy nerviosa porque se le ha puesto, se le ha roto el móvil y no tiene datos. Es pero que muy, la, la, la es que has dado con la clave, la muy movida. Nerviosa, la ¿eh? movida es que, que, que no sabemos la adicción que tenemos a las nuevas tecnologías porque to, continuamente las tenemos la opción de usarlas. Pero es que la edición real se ve cuando Tú tienes esa carencia sí, Ahí el, es cuando se te va la hora Y el problema olla. añadido que son sustitutorias del contacto directo Y a todos nos ha pasado eh, No sé lo que has dicho vale A todos nos <risa> ha pasado que, que hemos tenido el móvil, se nos ha jodido o tal, o hemos hecho Típico un día o dos Y se, se, o sea, hemos estado Un poquito nerviositos, no nos hemos dado cuenta Porque sabíamos que era una cosa muy temporal, puntual Muy temporal muy, Pero estate una semana ahora de repente, pum Sin WhatsApp Hombre, yo he estado... Bueno, ¡Al loro, Peña! Pero te, te, también temporal, ¿no? Al, al irme a Cuba, las dos semanas que estuve en Cuba No teníamos acceso ni siquiera a la cobertura Ni siquiera a esto, por nuestra opción. Bueno, pero, pero, pero es temporal también claro, o sea, pero, Sabes eh, que vas a llegar y, y vas a volver a tener tu móvil Y ahí. No estás presionado por las necesidades Y software. no estás dentro de tu rutina sí. Eso, eso, sí, evidentemente Pero aún así, hubo gente que pagó un pastizal para poder tener datos y así. ¿Datos sí. ahí? Claro, claro, sí, sí, sí, pero sí. yo creo que el, el mayor peligro de esto es que, que te sacies con, con, la, con la socialidad que te dan esas tecnologías y no busques la directa, que es la verdadera. Sí. Y al final es, es lo importante, ¿no? Yo creo que tampoco es que busques saciar algo O sea, es como una... No te as, como dice Chami, tampoco te das cuenta hasta que notas la ausencia de, ¿no? Para mí esta adicción, el problema, no es mucho en el consumo... O sea, O sea, sí es el consumo diario, ¿no? Pero te das cuenta mucho cuando te falla, ¿no? O sea, cuando no está. No es una cosa que, como igual las drogas así, que cuando están en tu día a día ya son un problema allí que te das cuenta de que te estás desparramando tal, ¿no? Es un, una adicción que en la que te das cuenta de ella en la ausencia de, ¿no? O sea que como que en el día a día no es un problema. Que es muy guay que estés enchufado a toda esta red y tal. Pero que cuando falla, ¿no? O sea, cuando te falla esa conexión a esta red es cuando uh, vienen los sudores y, y toda la historia, ¿no? Bueno, yo tengo otro casito aquí, ¿vale? Para cambiar un poco de tema también, ya a uno un poco harto, la verdad. Eh, que tiene, es, el tío se llama Shannon, ¿vale? Y tiene adicción a beber gasolina, ¿vale? No puede empezar su día a día, su, su rutina, sin poder, sin tomar gasolina. Se toma más o menos 12 cucharaditas de combustible al día. Y que le dice que le sienta bien Por otra parte, que le quema la parte posterior De la garganta, obvio De la garganta, yo estaba pensando en el culo No, no, de la, de la garganta Y aún así no puede dejar De consumir combustible Pues qué quieres que te diga Yo a este le recomendaría otra adición mejor Que es la adición al sexo Que como esa adición es jodida también, ¿no? Porque pasarás putas, ¿no? Pero bueno, tío, ya que tienes que pasar putas Antes que tener el alientazo chófano Por lo menos está le la lengua Yo le aconsejo el diésel, que es más barato tío. <risa> el, el este, el biodiesel ahí El biodiesel pues igual Hombre, lo más barato es el fueloil Lo que pasa es que tienes que masticar ¿no? <risa> Ahora que hay una mancha en Canarias Se podía ir allí a tragarse ahí las manchas ahí. Seguro que está por ahí el tío ¿Sí? Y se convierte en superhéroe. Así de claro, el que se come las manchas. Mira, yo tengo aquí una adicción muy extraña que creo que no la voy a tener nunca. Eh, que es la adicción al trabajo. <risa> que yo creo que, que no está muy extendida, la verdad. No, no, no he conocido a nadie que tenga esto, para nada. Eh, no sé. Algún día si conocemos a alguno lo traeremos aquí para hacerle una entrevista, a ver qué se siente. Porque es que... Eh... Es que tampoco es muy natural tener, tener tanto amor por tu trabajo, ¿no? Porque al final... Estás haciendo algo que que real, realmente no te aporta a ti, sino que le aporta a otra persona. O sea, estás continuamente en una situación en una es una forma de una actitud alienada sí, pero sí, y, es, y lo amas pero, ¿Y si es por o sea, cuenta bueno, propia gente que tiene vocación también hay pero que también eh, por lo que yo he leído eh, no sé si se refiere solo al trabajo salariado, no No, Sino no, para el al suyo también el trabajo en casa el trabajo sí, sí. Sea, sea lo que sea o sea no estamos hablando el solo tío, de el tío el tío tiene que estar en, en marcha todo el rato todo el rato en marcha o sea tiene que hacer cualquier cosa tiene que estar haciendo cosas ¿Trabajando? oye colega eh, no sé tío o sea hay, yo... hay que saber relajarse. ¿a qué es sí, el tío, de la gasolina ¿Eh? ¿A qué es, el de, la a que es el de la gasolina? Sí, sí, tío. Este igual le da no <risa> Ay, chaval, Bueno, y, y pues esta, esta la quería remarcar un poco, ¿no? Venga, la es última, la... olea, ¿eh? Sí, rapidito. Adicción a internet. Pero bueno, yo lo, yo lo voy a ir más por, el, por la adicción a las redes sociales, ¿no? Y de. El rollo ese de, de renovar continuamente tu estado. He ido a desayunar, he ido a no sé qué, he ido a tal. Todos los del Twitter, ¿no? Sí, es como, como una especie de. Facebook. De exhibicionismo y a, y a su vez, voyeurismo. Eh, no, sé no sé cómo describirlo. Yo bien. les diría una cosa a todos estos: Me importa una mierda. <risa> Así. Hombre, realmente las, las redes sociales pueden tener una, un fin eh, coordinativo, ¿no? Para coordinar proyectos tal. Sí, la tele también, y pero ya ves para lo que sirve. Sí, bueno, pero la tele es solo un sentido de comunicación. Bueno, las redes sociales, por lo menos. Y eso, y pues al final eh, ¿se le dedica tanto tiempo que puedes dedicar a otras cosas? No lo sé, me parece una barbaridad. Bueno, ahí lo dejamos. Bueno, ahí vamos a acabar. Eh, Peña, no estéis en internet, tocaros, tío, tocaros que es lo que mola. Sí, sí, tocaros sin internet, sí, pero luego No, no, <risa> pero tocaros, tocaros en vivo, quiero sí, decir, tocaros en vivo. Encontraros y hablar. On on, on, y... live, on, sí, live. on, live. on live. Venga, vamos a pasar para otra sección. Venga. Burre. ¡Sí, dale, chabrón, tú estúpido! ¡Joy, sí, baricoas! ...verbal contra el gobierno, lo de corrupción y abuso de poder. ¡Joy, se perra, risa! ¡Está ese No le hagan es de ortuando y en chute! ¡Y ahora Agenda! Bueno, tengo no. en, eh oso labur jengo da eh da eh e, Ateneoan eh 9 garren urteburrena arablela ospatzen eh kartela oso urnitu dago maiatzatik batetik maiatzetik 9ra así que topatu itzaldia dantza kontzertuak dielak tailerrak eta beste eta beste en beste ez gero be esateko eh maiatzak bat langile eguna izango dela así que baiko ezak Ahí. Eta, que no me bay. Eh, Gallaka o co. Gasteguna. Mayachakvian. Va a dar gure ya. Uregasteguna. Eta, competencia co. Gasteguna. Ortulla co. Gasteguna. B. Mayachakvian. Y sin Así que bueno, competi. A ver, no es que. Hombre, autobús. Que ya ha usado Igual es. Vale, vale. Bilbotic tiene. Arturo de Bilbotik, tío, Arto, no? hartu, hartu goto, Gula. Bella. Bueno, eta, ha Irola Irratia. Un dasaspi.vos. Ha hecho un Esos ¿no? Sí, era, ¿no?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 ...ocurre en aguas internacionales... ...miles de personas... ...a las que se les ha denegado... ...la entrada a tierras europeas... ...se entregan a manos del mar Mediterráneo... ...quien en muchas ocasiones... ...engulle y escupe en forma de cadáveres... ...no podemos mirar hacia otro lado... ...¿qué les hace venir es que alguien no se ha dado cuenta ya que el mundo sufre un escandaloso desequilibrio de consumo de materias primas, que África está siendo espoliada después de ser colonizada y sodomizada con dictaduras o pseudo -democracias puestas a dedo que lleva a la población a la extrema miseria. Y desesperación para huir y lanzarse al precipicio de un mundo mejor. ¡Que vengan! ¡Que vengan muchos más! Pues si nosotros no somos capaces de hacer la revolución, ellos que quizás tengan más motivos, sí lo serán. scared In case I fall off my chair. And I'm wondering how I get down the stairs. Clowns to the left of me. Jokers to the right. Here I am. Stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle. Bueno, dat is barik die men in gara Bucarara, het is de en Rati Libra die en arren, beti het is een borroca, en Ama maite en eta zer Barik, apai, <totipen> Bueno, va ba, beste barik eh bete, en chule, da bueno, espero dugu eh, barrio B aukitea zure orche, belarri horte eh radioa ipeta hurrengo da bueno, apurrete eh, azpimarratu nai nuke, eh, estáis, se dan sormena, está, gure bizitzen, es, eh? hain satisfaktorioa dan eh habilidad hori, da bueno, da, gitzike, gitzike, be, da la gitxike gitxike da, dabisela nos están atrofiando la creatividad. Y hay que trabajar un poco por la creatividad que es realmente satisfactoria y la puedes trabajar en cualquier minuto de tu vida. A ser un puto anormal. A crear, que satisface mucho. Bueno, Taori, eh, amén, buscate en la programa. Ahora tú, eundasaspi.bos.tcm, eh, irola y irratia de Tauri, a luchar, chavales, a organizarse, a inmovirse si que hay que intentar alguna que nos, tienen que, que nos vayan a meter, hay que pararla, me cago en Dios, que si no nos van a joder cada día más. Me Bueno, y sin más nos despedimos de este programa y quiero hacer una despedida con una cita de nuestro gran papa de la palabra, Eduardo Galeano. Muchas personas, en muchos lugares, haciendo pequeñas cosas, pueden cambiar el mundo.